En 22 minuts de les 12 Esteu sintonisant Catalunya Ràdio I esteu sentint sintonia alfa El tema d'avui, origen i destí del ser humà Som nosaltres, els conillets d'indies Dels deus I un únic convidat, el sacerdot Salvador Freixedo Expulsat de Cuba Per Fidel Castro Expulsat no. de... Batista fue el que me después ¿Eh? lo explicas después lo explicas lo explico ahora explico no que a mí el que me echó de Cuba fue el sargento luego auto ascendido a general Batista uh -huh. Castro una vez estuvo ¿no? una hora con entera echando esos mítines maratónicos que echaba con un libro mío en la mano diciendo miren lo que dice aquí este jesuita porque yo el primer libro era defendiendo a la clase trabajadora a los tra jóvenes con los que yo trabajaba y él me, me citaba por ahí pero el que me echó de Cuba a mí fue Batista Batista ¿y, y de la compañía de Jesús? pues era el Arrupe, fue el Arrupe a la larga pero bueno el ¿y concre que era. concretamente por qué? Bueno, a a América, ¿oy? Eh, América en América, era. Uh -huh. Yo estaba en Puerto Rico, que dependía de la provincia de Nueva York. Uh -huh. Pues eh, el general llamó por teléfono, llamó una vez y luego volvió a llamar al superior mío de San Juan diciéndole, bueno, ¿y ese hombre qué pasa? que no se calla, y el superior decía bueno, yo le digo que se calle, pero él no se quiere callar ¿y qué es lo que, que de ellas ¿que no callabas? que no callaba, porque los obispos seguían acusándome de esto y de lo otro y yo me tenía que defender, porque como yo le dije a los obispos, ustedes son como Jalisco no pierden nunca, no quieren perder, y tienen que oír también y como no querían oír, y no se callaban yo tampoco me callaba, yo me iba a la televisión iba a la radio, y los periodistas andaban detrás de mí Era, fue a raíz del libro mío, mi iglesia duerme Y hubo un pugilato Entonces ya Rupe llamó y dijo Bueno, dígale que así no podemos seguir Y que redacte él un documento Diciendo que que nosotros queremos La compañía de Jesús quiere respetar Los derechos de Salvador Feliciedo Para que defienda sus ideas Y Salvador Feliciedo pues eh, no compromete a la compañía de Jesús con las autoridades eclesiásticas. Y así redactamos el documento, que yo fui el que prácticamente lo redacté, uh -huh. y separamos, esa la palabra clave, separamos nuestros caminos. Qué maco. Sitges, ¿Sí? uh, buena nit. Hola, buena nit. Hola, ¿cómo te dios, eh, Hombre, buena nit, soledad. Gracias, buena nit. Uh, yo quería preguntar algunas cosas, porque me parece que lo que explicas al principio...